Tardes a las 93.5 entramos en el duplex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Álvarez. Un programa bastante particular de una tarde como esta, porque está inscripta, inscripta hasta ahora en las 24 horas que hacemos en Club de Radio con Eduardo armollanz celebrando la obra de Eduardo Arnoyanz. Hacemos la invitación, acá empezamos. Mi nombre es Carlos Bonano, esto es Una Tarde Como Esta. Darnauchanz, no escríbase Chance. Dar no chance. Eh, yo también le dije no Chance durante mucho tiempo. A este artista uruguayo, nacido en Tacuarembó, afincado en Montevideo, con lapsos en La Plata y en Buenos Aires, fuera de la actividad artística como estudiante, huyendo de la dictadura uruguaya, y que se volvió a Uruguay huyendo de la dictadura argentina. Cosas de estos países. Bueno, arrancamos eh, tratando de reseñar una obra realmente importante de la um, canción popular, eh, emparentada con el folk, con el rock, en la vieja tradición de los trovadores. Pongamos, por ejemplo, Dylan, no sería un ejemplo desacertado. Pongamos, por ejemplo, a ver, es muy difícil parangonar, equiparar, comparar obras de, de cantantes, de cantautores. Cada uno tiene una, una resonancia propia, cada uno tiene una idiosincrasia propia, cada uno está inscripto en un país y en un momento musical y cultural. Muy diferente. Pero imagínate que vas a escuchar por primera vez alguien con un acervo similar al de Spinetta. al de García, al de Serrat. No está lejos de esa magnitud, Eduardo Arnoyans. Un tipo que ha traspasado el disco que ha tra traspasado el vinilo, que ha traspasado el papel y la tinta de una escritura y de un pentagrama y se ha fincado en el corazón de aquellos que, que, lo, que han conocido su obra. Eduardo Arnojans vivió entre 1953 y 2007 convirtiéndose en un personaje de la escena musical uruguaya, no exento de misterio, no exento de un halo de leyenda en vida. Y después de vivido él, la leyenda siguió caminando. Vale el, el mote de leyenda, pero me quiero quedar en lo que fue artísticamente, Darno Jans. En, en el hecho de traspasar la obra y convertirse en un personaje querible del universo de la escucha de esa música. No pasa con muchos. No te apropias de la figura integral de la gente que escuchás a menudo, como para hacerlo un sujeto querible. Ya sean escritores, actores, cantantes, no pasa mucho. Con Darnoyans generalmente esto pasa. Generalmente uno tiende a querer a este personaje más allá de lo que se escucha en el disco. Por eso su mito, su leyenda, su obra siguió andando en estos 10 años después de su paso por el mundo, después de su muerte. Eduardo Darnoyanz, equiparable en, lo, en la misma digamos en la misma cuerda estética si querés de Fernando Cabrera pero con un universo mucho más complejo, mucho más poético con una sonoridad en sus principios absolutamente personal absolutamente barroca en, en arreglos en autores a los que Abordó, ha musicalizado a Borges, ha musicalizado a Asunción Silva, ha musicalizado a su grupo de Tacuarembó, a, a sus compañeros, eh, teniendo como gran punta de lanza a Washington Benavides, el, el poeta de Tacuarembó. Eduardo Darnoyanz, un tipo que ha sido atravesado, por tragedias emocionales y por tragedias políticas, y pese a todo, eh, su obra logró eh, mantenerse en pie. Tuvo Darnoyans un golpe de guadaña de, de, de parte de la dictadura, una prohibición en los años 70, si no me falla la memoria, ya por 1974, que le prohibió cantar en público durante unos cuantos años, acusándolo de ser espía de la Stasi, de la Policía Secreta de la Alemania Oriental. Un delirio completo de, de, de nuestras latitudes, ¿no? Por ser por tratar de ser suave en el apelativo, en el, en el adjetivo. Eh, lo cual le cagó la carrera directamente, porque en pleno momento del canto popular uruguayo, en pleno momento de la canción latinoamericana en ebullición, en pleno momento de, de, de, de cierta canción protesta y demás, eh, hubiera tenido otro impulso de ahí, En más eh, su carrera artística, bueno, se frenó y mucho con esta prohibición, y también su, su estructura anímica fue seriamente dañada. ¿no? Bueno, ahí la anécdota, ahí alguna semblanza de la persona de, de, de, de, de esta figura tan particular a la que, a la que vamos a escuchar en esta tarde, en esta hora. No es por hacer quinielas salidas de tono, pero me parece que se va a escuchar por primera vez Eduardo Darno Jans en una hora entera, por primera vez en una radio argentina. Hablando del aire, ¿no? Eh, me parece que primera vez que va a salir el Darno como popularmente se lo conocía, durante 60 minutos en una radio de aire uh, de este lado del Plata. Prestale oreja, es uh, una recomendación de las que uno hace con toda la envoltura de lujo posible. ¿Vamos al grano, mi amigo? del último disco del 2006 Porque todo cabe en un grano de arroz Todos los mares que pude cruzar Pinto en un grano de arroz Cañón, la traición y la mentira Y el leviatán Todo el paisaje salvaje del sol venida sin ambición Se me ocurre que la nave azul a la que hace alusión es la Tierra. Se me ocurre que la nave azul es probablemente la vida entera de una persona. ¿Cuál es el destino de una vida? ¿Cuál es el destino de una humanidad? ¿Se puede activar el destino? Toda la furia, la lluvia, la fe Caballos desbocados, la religión, toda la risa, sin prisa, sin fin. Lo chico, lo grande, lo universal, lo microscópico, todo definitivamente es la vida, Darnito querido. Vamos a mediados de los 90, 97 para más datos. Un recital que celebraba a los 25 años de carrera, con una metáfora... Sobre lo utópico, sobre lo posible Sobre encontrar lo bello, tal vez No te vayas a creer que es fácil Ver las listas de la broma Las joyas tristes Las estir Son las perlecitas ateridas, las lágrimas del llanto de medusa desconocidas, las espigas del trigo de la luna entorno sin estado, invisibles a los ojos apurados en los trigales de la luna, los granos del trigo de la luna brillan de un brillar verde azulado En el lente Galileo, onde ando en el noviento de la luna, las cosas tristes, los diamantes privados de fortuna, las lágrimas del trigo de la luna. Five, and, two, one, two, one, two, one, two, Houston, tranquility base here. The Eagle has landed. The Eagle has landed. 200 feet. 150 feet. Houston, aquí base de la tranquilidad. El águila ha aterrizado extendido. Ay, swag! Ay, swag! Ay, swag! Ay, swag! Ay, swag! ¡Oh! La metáfora de encontrar belleza o de encontrar algo nutritivo como el trigo. En un paisaje desértico como la luna Ponele a eso el trasfondo social o humano que quieras después Darnochans y un componente fundamental de su obra La noche y sus criaturas Las manos en los bolsillos años setenta Sin un intent, parece cosa de tango parece pero no es uno mira y no le sigue sombra ni perro tal y el viento sur en la noche es una helada pared. Me quedaba un cigarrillo, me lo. me despachaban todavía pero ¿qué? Haciendo noche le dicen deshaciendo puede ser uno casa sinto tu sed de buscar la sed de aquellos años 70. Vamos más acá en el tiempo con algo parecido a un manifiesto de oficio, dicen los candores. toma de posición frente a lo que se hace en un escenario. Nosotros vivimos cantando los días dejamos el cielo y las restas del aire nosotros cantamos las cosas del mundo los vivos, los muertos y el hombre y su día Angel. La altísima lluvia no sabe su pena No incluye alegría la roja manzana Lloramos nosotros el agua en las nubes Ponemos la risa después de la rama No hay solo silencio en el mismo silencio Existe la antigua canción de las horas Que cantan los tiempos desde antes del fuego Y vamos diciéndola con nuestra sombra Nacimos un año sin claros violines O solamente con el violín del llanto y no nos morimos sobre un escenario la gente no muere de acuerdo al teatro nosotros sangramos nosotros seguimos tocando silencio silbamos de espanto pusimos nosotros sentimos En la íntima luz del sentaría. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo, las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos.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 pasaba en el 2002, grabado en vivo. Eh, ante la falta de recursos él prefería hacer discos en vivo, sobre todo en los últimos años, sobre todo en este regreso después de mucho tiempo de silencio discográfico entre el micrófono y la penumbra. Ahora un original de los años 70 también, sobre un poeta... Que se llama Humberto Midget Tengo ganas de risas Versión en vivo Electrificada porque el sonido original era distinto Más arpegioso Más trovador europeo de otra época, de otro siglo incluso Acá se actualiza un poco la onda. Eduardo Arnullanz, Una Hora con su historia, en la 93.5. Tengo ganas de risa, Raquel. Tengo ganas de ir al cine a ver aquella película. Ganas de ver las rosas y no la rosa tengo ganas de tomar el café con leche y beber beber beber aquello y esto y lo que tú das y lo que yo ofrezco, ganas de ir y no ver aquello petir tengo ganas de ti de aquel Pero más que de ti de aquel, tengo ganas de coca y Raquel, tengo ganas de coca y Raquel, tengo ganas de coca y Raquel, tengo ganas de coca y Raquel, ganas de ir y no ver aquella película. i revede aquella película Tengo ganas de risa de que Tengo ganas de risa de que Tengo ganas Pero más que de ti y de aquel Tengo ganas de coca Y, Raquel. y el tiempo iba pasando y los discos se iban juntando. Volvemos al trabajo del 2002 llamado entre el micrófono y la penumbra, en este caso con un universo también específico, el de los perdedores, el de la gente que por opción o por circunstancias perdió el rumbo, también los autoexiliados de este sistema, tampoco humano. ¿O acaso hay alguna imagen más a contraluz de la sociedad de consumo que un vagabundo en Navidad? Anda y dice que busca, dile que no puede, dile que sin marche pronto, que no puede estar, entre gente estar, entre gente limpia honesta estar estar. Y su fiesta compartir, su mesa compartir. Miren Mireno, mirenlo, tembla. temblar. Mireno, no, miren es un perro en el pajar. Anda y de que se muera, dile que no estorbe, dile que en la fiesta siempre está de más pensar, de más está quien quiera hacer pensar, hacer pensar en mi fiesta linda como Navidad. Temblar. Mírenlo, mírenlo, es un perro en el pajar, mírenlo el lo mundo temblar, el perro en el pajar. Hacía del asma también una sobreactuación el Darno con esos respiros. Ahora un clásico, Desconsolados dos junto a Fernando Cabrera. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están temblando? las canciones que nunca van a cantar para los propietarios de botellas vacías para los que además de aguarrar bebieron horizontes de espanto ilustre de esfancia a sacar a todo lo que brilla en la ciudad al abuelo de compa y al abuelo de bala y al hermano cristal qué sueño con un despertar en San Juan Del del ruinoso, el asfero que yo la risadura del final, vacíos, sin nada ni nadie, y nadie que traer nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, nikomu, en el vivo todo se iba uh, estallando sobre sí mismo, ¿eh? también, como buen inspirado en la cultura rockera. Vamos a una parte de la obra un poco más introspectiva, me parece que igual no hay nada no introspectivo en la obra de Arno Janss pero aquí habla precisamente en una noche de lo con ansias enamores inflamada erótico oh, incluso una dichosa aventura salí sin ser notada estando ya en mi casa sosegada niña del rojo pelo Mago Ciruelo Turbador Niña del rojo pelo Mago Ciruelo Turbador Federal, federala Tu crencha es el Del amor fos mundo de dolor y de remesas, la cuna la blanca del soñador. niña de cre roja tu labio moja la ilusión de ayudar al que quieres y así te hier el corazón Ni Madre y consuelo Del desamor Si no estás Todo fuera Como una primavera Sin verlo Niña Rojo pelo Mago mismo, porque a veces el romanticismo se escribe realmente con mayúsculas, ¿eh? Cómo hacer de una intriga imperial una canción de amor, pero lo voy a poner de vuelta porque no le voy a hablar encima tan burdamente, vamos. hacer la canción del panfleto un soneto de la decepción pero un día me encontré tus pechos en el pecho de la salvación ¿qué tendrá que ver la primera guerra mundial con una relación de pareja? Sabía que el olvido se olvidaba de mí al recordar pero por otra vez La memoria me propuso por puerta este vals Es un vals, es un vals, no un lamento Un momento en tu nombre mujer Es el tiempo de 30 caricias y los giros de la tarde Tus ojos de viena y Hungría, de Galicia y Mapuche en verdad. Qué verdades son las ponteñas. Tus pestañas son mi tempestad. Saragüevo, Saragüevo, que abatiste a su alteza imperial que la cerveza toda le sirva y el cañón para que viene el compás, que mi amada vaina proselosa, en su brillo la hostia mayor, en su cine van las seis marías y después va la flecha de Orión. Y mi nombre no es el muerto que dominios no tuve jamás, pero ya he caminado las tierras de tu pueblos y de más allá. No canté esta canción por mi lengua. Fue la boca de tu bacanal, la que dio esta fuerte fortuna y la luna la molera del mar. Yo jure tus ardides secretos en las nalgas del amanecer y que el faro en la isla de lobos Ya me dio la razón otra vez. Los no es el faro ni es la isla, son los lobos que a ti Porque sobre mi cuello vencido tu famoso meñique posó una paz. Tengo una patria y Patricio no pude nacer, pero tengo el país de tu espalda y mi rojo blazona tus pies. Chanzo como ando. la piel es el teatro de operaciones. Volvemos al vivo junto a Cabrera, un clásico de los años 70 otra vez. Porque llegará un día. Un día cuando decidas marcharte cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará, nadie. Espera, nadie te mirará, pero sin pituitaria, sin ojos, sin oído, sin músculos, sin voz, las flores no podrán alegrarte. La razón nadie Vendrán las flores y vendrán las flores, y vendrán las flores, y vendrán las flores, y vendrán las flores, y vendrán, y vendrán las flores, vendrán las flores, y vendrán las flores, y vendrán las flores, y vendrán las flores. Vamos raudamente a los clásicos. Resumen. Ya no soy del norte, ¿de dónde seré? Señora aduanero, dígamelo a usted. Sali de mi Alicia, mi Alicia salje. Una me esperaba yo otra por nacer. Si vengo nel un io parecido al suyo, ¿por qué no Padre mi Pedro, me puso a vivir Pedro mi Eduardo, que tuve y perdí Ni vengo del viento, ni vengo del sol Yo vengo de donde dendrá mi canción Y canciones, mi miedo y mi amor. Yo soy lo que canto y a Dios que me voy. Probablemente lo estés descubriendo Eduardo Darnoyan suena en la 93.5 En una tarde como esta Esa es la idea Descubrir pobre Juan de Dios Tras de los éxtasis Del amor De Eliseta Pasó tres meses de amarraduras graves y tras lento se fue. Se con compa y con las casas de el terreno. Luego de la histérica Luisa, una rubia muy sentimental, se emplaqueció, se fue poniendo físico y al año y medio más se fue con Drummond con las de telé, guitarra calua silveira Bueno, bueno, bueno, y va haciendo la muestra gratis de este gran artista del Uruguay. La historia sigue todo el día hasta bien entrada de la mañana por Club de Radio, que se localiza en clubderadio.blogspot.com. Bajo, Shira Pansardo, por... vamos con un tema, probablemente el tema más existencial del Darno, llamado Entre el Micrófono y la Penumbra, una canción que tardó en terminar de componer La Friolera de 20 años. Entre el Micrófono y la Penumbra. que tiene que ver con la soledad del músico que está ubicado entre el haz de luz del escenario y el micrófono. Entre rock and rolls y Entre el micrófono y la penumbra Entre lo que no sé y el olvido Entre las canciones que no escribo Entre la fantasía y el duelo Entre l'asma dama de mi pecho Y el tabaco y la aminofilina Entre el oviso y la tice Y transcurre el duro tiempo entre las novelas no leídas entre mis obispos estás entre mi valium y mi cerveza. Entre mi Stalin y mi inocencia Entre mis amigos dos poetas Entre mis enemigos dos poetas Entre malas frases de guitarra Entre los buzos y el astronauta entre el epitafio de mi padre y el alivio terrible de mis madres entre vanguardistas del retro entre la ira y el pesante Así transcurre el duro tiempo Gasto mi tiempo, el mal gastado. Trabajo por mi envejecimiento Y se acerca La silenciosa Y tan callando Y tan callando Tan callando Mira todo lo que cabe en la canción Canción popular, ¿eh? Las son los ríos van a dar a la mar que es el morir y allá los señorillos los que viven por sus manos pero ricos bueno y la última va a ser en voz, si te parece. Que también es un tema de larga composición, de larga elaboración. Y es casi un testamento de época de lo que fue el rock and roll, la contracultura, eh, la vida en los 60, en los 70 y un poco más allá también. Esto no es un blues. que quiera contar la perra nostalgia ah, cosa similar les cuento una historia que no quedará muchachos de plaza y alguien maldad la vida que choca piedras al rodar y el pecho revienta viento respirar teníamos quince años dieciocho a lo más La vida era un juego que había que jugar con muchas mentiras alguna verdad y un cuervo que grita nunca nunca más Medinos en libros tu Vilar matamos a Sartre en el baño de un bar que para uno era un póster de colgar los villos no fueron Svou jízdu fugar, las venas de vida Donovan y Antoine, los años sesenta nos vieron pasar, quemando las noches. La el mundo nos dijo de cosas sin paz el jan quien la luna la luna no avisaba Bellita en la cote con nuevo galán en sus mil goles y nuestro Vietnam tuvimos muchachas de boca y temblar. La luz apagada y sin desnudar mañana de lluvia canción sin cantar un golpe de labios no cambia el azar De acá los dio de su mano, la ruta infernal se amó con tal furia las flores y el mal, la vida y la muerte sin separar. Olvido mis años en este cantar. Olvido mis años en este cantar. Se fueron los años Este cantar y nos vamos a ir nosotros también nos vamos, nos vamos, nos vamos saludarnos donde sea que estés ...hoy hubiera cumplido 65 pirulos al darnos... ...y nos dejó estos... ...bolsillos llenos de canciones... Gran, ...de sensaciones, tanto por decir... ...pero mejor que cante el que sabe... Todo el horror del cañón, ...cosa que va a seguir pasando por club de radio... Mentira, ...durante todo el día a las 8 eh, un especial de otra época a las 11 repetimos esta muestra gratis todo el paisaje salvaje del sol esperemos que te haya gustado que te haya llamado la atención que te haya llamado a la curiosidad para buscar esta youtube y todo eso ¿no? De olvido, canción hoy cruzamos la venida sin ambición nada más por hoy en este rato que se llama Una Tarde como esta mi nombre es Carlos Bonano mañana venimos con otra historia con otros acordes y así las cosas muy buenas tardes, gracias Álvarez gracias 93.5